El mar, las fotografías, los abrazos, los recuerdos, la luna, el color naranja, la música, escribir, las fresas, las sonrisas, el baile, las estrellas. Detalles que enamoran a esta estudiante de periodismo y comunicación. Luchadora, tenaz, extrovertida y loca por contar historias y hablarle al mundo. Olga San Andrés, totalmente decidida a cumplir mi sueño de ser periodista, de ser yo.